día la audiencia, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien, muy a, bien. ¿Estás al reparo? Estoy un poquito al reparo, sí, mm. aunque ahora está apenas chispeando en la ciudad de Santa Rosa. No está lloviendo como hoy más temprano. Claro, sí. Ni sí. hoy durante toda la madrugada. Acá está igual, Mauro, en todo ahí. Sí, bueno, mm. el vientito este, está presente... Eh, Posiblemente, mira, este, estuve hablando con la gente del Servicio Meteorológico Nacional y nueve y diez de la mañana van a tener el dato preciso de cuánta lluvia este, cayó en la ciudad de Santa Rosa. Uh -huh. Por ahora no se sabe, por lo menos desde el número oficial, pero este, estuvo lloviendo desde las dos y media de la mañana hasta eh, hace un rato, siete y media. Ahora está chispeando apenas en la ciudad y está todo mojado, la uh -huh. ciudad está toda nublada. encapotada, como me gusta decir a mí, sí. y no hay, por supuesto que no hay sol, No se va a ver el sol, no sé si se va a ver durante el día. Dicen desde el Servicio Meteorológico Nacional que recién mañana, a las 10 de la mañana, va a estar completamente despejado. Bueno, sí, Sí. está pronosticado mayormente nublado durante toda la jornada de hoy, miércoles. Claro. Sí. Bien. Eh, lluvia, nueve y 10 más o menos vamos a tener el dato, pero te digo que Por lo que nos dijeron ahí extraoficialmente, entre 15 y 20 va a andar más o menos el registro. Ah, buen buen registro. Eh, se notó que eh, llovió firme en algún momento. Sí, sí. Para, sí. Para las, decíamos los otros días, para las calles de tierra que no las riegan, es una bendición este agua. Sí, sí. Para sí. las plantitas también, para sí. la huertita este, comunitaria y domiciliaria también viene bien. Uh -huh. Si tenés campo, seguramente vas a pedir más como todo. siempre piden más. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sobre Pero todo para la ciudad, esta lluviecita sin romper nada, eh, tranqui, sobre todo a la noche, eh, viene bien. Están algunas calles con un poco de, de agua, pero no es nada este, grave ni nada eh, para llamar la atención y seguramente ese agua, de a poquito, por lo menos en las calles de tierra, de a poquito se va a ir ...chupando y va, va a quedar toda la humedad abajo... ...que es lo importante. Sí, yo creo que fue la, just, la lluvia justa, Mauro. eh ya justa, Si, justista, si sí. seguía lloviendo un poco más iba a haber algún tipo de complicación. ¿eh? 20, 25 está sí, bien. Sí. Y con esta, este, digamos, de esta forma, así tranqui, despacio... Sí. ...en algunos lugares este, hay un poco más de agua... ...porque en las partes más bajas eh, hay más agua. Estuvimos recorriendo recién algunos barrios... ...y están tranqui, no, no pasó nada... pero te digo que la lluvecita viene bien, algunos verdes van floreciendo, así que está está bueno. Ah, así es, bien. Eh, bueno, Pali, una ver... semanita, hoy estamos a miércoles, una semana corta porque ya mañana es el último día hábil, pero una semana complicada para el oficialismo en el Consejo Deliberante porque después de bajarle el pulgar al reclamo de los ex planes municipales y de haber pasado lo que pasó, que aquí lo, lo fuimos contando, Eh, ...hoy a las 10 de la mañana reciben a las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género... ...a las 10 de la mañana se va a reunir el bloque oficialista con las trabajadoras de eh, la Dirección de Políticas de Género... ...que vienen llevando un reclamo de cerca de 7 meses en esa dirección... ...no fueron recibidas eh, la semana pasada cuando los recibieron los de la oposición... ...que también sacaron este, su tajada política en esa, en esa reunión porque hasta lo invitaron a Martín Arduain... y vamos a ver qué les dicen, y sobre todo, si esta reunión que va a haber a las 10 de la mañana en la municipalidad va a ser abierta, va a ser pública, va, vamos a poder ingresar. Este dato todavía no lo saben las trabajadoras, si las van a recibir en el Consejo Deliberante, como la recibieron eh, la gente de la oposición, o si va a ser una reunión privada. Pero a las 10 de la mañana tienen prevista las trabajadoras, eso es lo que tienen en agenda, por lo menos nos dijeron anoche a última hora, 10 de la mañana las reciben los y las concejales eh, oficialistas. Veremos qué les dicen, porque el reclamo ya lo conocemos, ya sabemos, Bien. ya no tenemos que contar demasiado porque lo han contado reiteradamente las trabajadoras. Veremos qué les dicen desde el oficialismo, que es el, el lugar este, justo para ir a reclamarle. Claro. Le han reclamado al secretario de, de um, Desarrollo Social, Marcos Echeveste, le han reclamado a la directora eh, de, de Políticas de Género Gaby Bonavita, le falta reclamarle a los concejales y al intendente. Mm. Veremos ahora este paso que, que sucede. Bien, tenía intenciones eh, las trabajadoras de que a este encuentro de hoy también eh, vuelvan a asistir concejales de la oposición. Eh, por lo menos ellas tenían intención de invitar Claro, bueno, pasó claro. lo mismo la otra vez, claro. eh, pero sí. los concejales del oficialismo eh, adujeron que tenían otras, otras responsabilidades y se sí. fueron. Sí. Veremos si esta vez, eh, en este caso... el oficialismo que es el, quien las convoca mm. decide también que participe la, la oposición claro sí pero bueno la oposición ya le contaron la semana pasada ya bien ya conoce la... sí, ya, conocen. ya saben el oficialismo también sí el tema es que las trabajadoras lo que van a esperar ahora es si hay alguna respuesta bien que sería lo ideal bien bien Mauro eh, bueno estarás con eso en un rato más estaremos con eso y con lo que vaya surgiendo en la calle de bien eh, nos reencontramos hasta luego